10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Siente la música electrónica Fusión DJ en radio. Fusiona de con nosotros. Sí. Dios, Litford, Dios Litford y Spirit DJ Spirit DJ Una fita semanal con la música electrónica Fusión DJ Beach House Festival Prepárate para vivir uno de los mayores festivales de Andalucía Oriental Sábado 30 de julio Sábado 30 de julio Llega el espectáculo En las playas de interior de Cuevas del Campo En el pantano del Negratín Prepárate para vivir La tercera edición de Beach House Festival Fusión DJ Ahí estaremos, sí señora En la Beach House Festival Esta misma noche Desde aquí Desde aquí, después de esta horita tan gratificante que estaremos con vosotros, iremos directamente hasta esas playas de interior de Cuedas del Campo. Eh. Playas artificiales, nudistas creo también. Nuestro amigo Spirit ya está allí, pinchaba una hora temprana, estará preparándose ya. ¿Quién sabe, quién sabe eh, lo, lo que estará haciendo este hombre? <ríe> Todo esto después de las 12. Después del programa estaremos ya allí, bueno yo me pillará de camino, <risa> y para allá iremos todos, así que el que no se haya enterado todavía ya sabe que hoy, día 30, estaremos allí todo el equipo de Fusión DJ, un servidor, el amigo Spirit DJ, que ya está allí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién estará por allí? Eh, a ver, déjame que piense, eh, también nuestro colaborador Frank Gol estará por allí. Más gente, más gente, el amigo Rubén Bonel, Horacio Cruz, Nano López, nuestra amiga Piluca, MK Drone también, por supuesto, como siempre para ese cierre espectacular como todos los años. En fin, muchas cositas, habrá carpas espectaculares, un gran dispositivo de iluminación, de sonido, al lado de la playa, escenario, luces, color... Y alcohol, alcohol también habrá, un poquito <risa> Algo, algo habrá De todo, ya sabes Esta noche, día 30, Beach House Festival Entramos de lleno en esto que nos trae La buena música, la música electrónica Tu repaso semanal Aquí, en Radio Energía Guadix Esto es Carlos Jiménez con la voz de arena Esto se llama you for Love Crazy what I spent with me, my time Don't wanna you <laughs> Fusión DJ First, Lo máximo production DJ DJ DJ Non-stop Sigues con nosotros, sigues en Fusión DJ No te despistes ni un momento porque te pierdes, eh Dándoos un pelín de adelanto de lo que va a ser esta noche esa Beach House Festival Por lo menos, desde mi humilde visión de la música electrónica Esto será algo de lo que sonará por allí. Este rollito mola, ¿verdad? Mola, mola. Bueno, recordaros que tenemos para hoy algún comentario de otro de Facebook, de la palabra semanal con la que participamos cada semana en ese concurso de esa camiseta Pusion DJ. Esta semana era la palabra... ¿Qué palabra era esta semana? No está aquí mi amigo Spirit para recordármelo. <risa> Tengo que leerlo en la chuleta. Con la palabra energía. Haciendo honor a esta nuestra cadena Energía También tendremos algún comentario Curioso de alguien que nos ha dejado Por ahí en nuestro correo, ya sabéis fusión DJ con 12 S Arroba gmail.com Podéis dejar ahí vuestros comentarios Audio mensajes, audio comentarios Y los iremos poniendo Por aquí Más cositas Hoy se me acumula el trabajo, ¿eh? no está mi amigo Spirit, me ha dejado solito Y tengo que hacerlo todo solo yo eh, Ya sabéis que todos los programas Toda la información extra Sesiones, por ejemplo, las sesiones de esta noche Las colgaremos para la semana que viene O bueno, incluso para dentro de un par de días Ya estarán colgadas Las sesiones de esta noche de la beach House Festival Las podréis encontrar en www.fusiondj.com Y de momento esto que os traigo Este adelanto esto es el amigo desde Murcia El amigo Mijail Con la colaboración de Soul Twister Esto es Fly Hiker. ah, exclusivo qué bonito, qué bonito, madre mía qué recuerdos me trae este tema a quien no le trae recuerdos esto es típico, es un tema mítico donde los haya y con el tiempo más, más y más en esta ocasión con esta preciosa voz acompañando esta dulce melodía, BBA 7 days in one day 7 días en un solo día ¿Nunca os ha pasado eso? ¿Nunca habéis vivido siete días en un solo día? ¿O por lo menos esa es la sensación que se os ha quedado? A mí tampoco, a mí tampoco. <risas> Sigues en Fusión DJ, Radio Energía Guadix. Fusiónate con nosotros. Fusión DJ Siente, Siente la música mundo. electrónica Escúchalo aquí primero Buenas noches, quiero mandar un gran saludo a función DJ de, de Discoteca My West. Soy Jorge Parry, estáis invitados todos cuando queréis de viernes a sábado en Discoteca Santuario La Gavia, en Granada eh, Muchas gracias y que paséis una buena noche desde My West Un saludo Pues ya sabéis, estáis todos invitados. Lo que no ha dicho es si tenemos barra libre o no. Yo creo que sí, ¿no? Nos ha invitado a todos, así que, bueno, pues nos vemos allí, ¿no? Hoy no, porque me voy a ir directamente a la Beach House Festival, pero bueno, el sábado que viene quizás sí. ¿Por qué no? Desde aquí hago un llamamiento a todos, que vayamos, que tenemos todos barra libre allí. Seguimos repasando nuestra lista de éxitos, nuestra lista de música electrónica. En esta ocasión volvemos a repetir un tema especial, un tema del señor Eric Morillo, con esa voz inconfundible de Saune Taylor. Esto es Stronger. Fusión DJ Madre mía, ¿cómo vamos hoy? Vamos lanzados ¿Cómo se nota que vamos preparados Para irnos de fiesta? Aquí estamos, con las chanclitas, con las bermuditas La camisita blanquita Vamos, listos, listos Para irnos a la playita Así que si te decides Todavía estás a tiempo En las playas artificiales de Cuevas del Campo Mientras te lo piensas Dejo que te deleites Con este tema de Doctor Cucho Every world la música electrónica fusión dj fusiónate con nosotros dioslidford y spirit Dj una fita semanal con la música electrónica fusión dj y aquí comienza un nuevo top semanal para fusión dj un top con tintes latinos en esta ocasión así que vamos allá top 10 10 Royal con su tema de piano En el número 9, desperado, feed, play and win. Inside, I want you. El remix es para Malibu Priest. El 8 loona. Esto se llama el tiburón. Sean Fin Remix. 7. Paulina Griffith y Ralph Good. Esto se llama SOS y el remix es para Richard Deansdale. En el 6 un tema muy divertido DJ Wadi y Bianco Milonga Y su original remix en la mitad, en el número 5 nos encontramos un temazo DJ Miller nos remezcla el clasicazo de Daft Punk Harder, Bitter, Father, Stronger En el 4, Mijalis Safras, la samba de chicos y el remix es de Mr. Guali López. 3. Y acercándonos a lo más alto, en el número 3 la tenemos a ella, Jennifer López, y su tema, I'm Into You, y el remix de Dave Out. I tried, but I Late, late, late, en el top numero 2 2 Martin Solberg su super temazo Hello y este Roger Sánchez edit Número uno. Uno. Uno. Uno. Uno. Uno. Y arriba en lo más alto, el tema más importante esta semana. En el número uno, increíble, Taito Tikaro, David Zamo y Julio Navas. Esto se llama Situación 2011. colorín colorado, el top de esta semana se ha terminado, así que nada, un saludo muy grande en Fusión DJ Pero bueno, pero bueno, ¿Cómo, ¿cómo que se ha terminado? ¿No decías que traías un tema especial para esta semana? Así es, eh, esta semana os traigo un temita que he escuchado por ahí y me ha molado bastante, digo este para los oyentes de Fusión DJ claro que sí Pues bien, el tema es de Rihanna. Se llama California King Beth y el Super Remix es para Mr. Chus y Abel Ramos. A ver qué te parece. Hey, radio. 6.5 FM Radio Energía Wadix La Radio Líder La Radio Líder Fusión DJ Pues ahí estaba ese tema especial que nos traía el amigo Vale Ocon y bueno, bueno se ha ido corriendo como alma que lleva el diablo ¿eh? no ha dicho ni buenas noches ha cerrado la puerta y segurito que se ha ido bueno corriendo de fiesta como siempre como es habitual en él el... Y más hoy que tenemos esa pedazo de fiesta En la playa artificial de Cobas del Campo Esa Beach House Festival Esto que suena Dirty Vegas Little White Duffs Lose To be a victim almost every night Now no one looks or really cares watch you drinking all the clothes we wear Hello, hello To the pirate stations Hello, hello To the I.D. Hello, hello To all the generation, yeah We come Wick Town and coming up, but getting down Lose yourself to the future sound. Hello, hello. To the smiling faces. Hello, hello. So take it back to faces. Hello, hello. To all the generation. Yeah. We come like DJ Siente, Siente la, la música, música electrónica. Yeah. Hay que ver que no le damos importancia ninguna al musicón que ponemos semana tras semana, ¿eh? <risa> Y no le damos importancia. <risa> Llegamos al momento Facebook de la semana. Antes de nada, mmm, decir, o mejor dicho, pedir perdón al señor Germán que la semana pasada nos sacamos su comentario creyendo que no llevaba la palabra taco y esta semana nos riñe, nos echa la bronca y nos dice, ¿cómo que no tiene la palabra taco? vaya, vaya, vaya pues en la próxima vez en mayúsculas pues sí mmm, debo decir que fue culpa mía no vi la palabra taco y no dije el comentario eh, vamos a pasar directamente ya que como, est como estamos de bulla de bulla y corriendo Porque nos queremos ir de fiesta, <risa> como todos vosotros, seguro, ¿no? Estaréis ahí preparados en el coche o en casita arreglándoos, maquillándoos... Preparándoos para la fiesta del sábado, ¡claro que sí! Para eso estamos, para amenizar ese momento delicado del fin de semana, Fusión DJ. El ganador de esta semana en nuestro momento Facebook es el señor Raúl Requena Ariza nos dice, entre programas de radio cortar pegatinas, pintar camisetas pegar carteles, pinchar en discotecas de dónde mm, coño sacan tanta energía <risas> y perdón por lo de energía <risas> este es nuestro ganador de esa camiseta oficial Fusión DJ para la próxima eh, semana vamos a, bueno, todavía no la vamos a decir vamos a pensarla un poquito más Como no tengo aquí a mi compañero, a mi Vera, a mi rabito a mi compañero Spirit DJ, que siempre me la chiva al oído, <ríe> o me la escribe en un papel aunque vosotros no la veáis, eh, vamos a pensarla y después de este tema o del siguiente, vamos adelantando más cositas. Seguimos en Fusión DJ, fusiónate con nosotros en Radio Energía Guavix. right about now <laughs> yeah Fusión DJ Josh Gleford Es DJ Siente la música electrónica Escúchalo aquí primero Fusión DJ Bueno, y después de pensarlo mucho tiempo Bueno, mucho tiempo no, en realidad Una canción, mientras sonaba la canción anterior Y por decisión unánime Con el público que tenemos aquí en el estudio esta noche La palabra, según me dicen por aquí Para... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿para? para mojar el verano. Para mojar el verano la palabra va a ser regadera. regadera. Me la acaban de chivar, ¿eh? La palabra para la semana que viene con la cual tienes que efectuar, que currarte una frase curiosa. Madre mía, qué temazo está sonando ahora mismo. Ya se me ha olvidado hasta lo que iba a decir. La palabra para esta semana, para toda esta semana, hasta el sábado que viene, es regadera. Como me dicen por aquí para regar, para mojar el verano, para refrescarte musical y emocionalmente. Seguimos adelante en fusión, DJ. Esto es Dave García. taste the butter turn the butter butter turn the butter taste the butter turn the butter butter Fusion DJ Máximo Production DJ Nonstop Hola amigos de Fusion DJ, soy David o como me llama mi amigo Valle o con Indemix. Me encanta vuestro temazo, molan mogollón. Un cordial saludo a Dios InDemix. Sí, señor, Inda Mix. Un fuerte saludo para este Dabilong in the Mix Y bueno, se lo ha currado tanto que por decisión unánime en todo el estudio Todo el mundo ha levantado la mano Así que le vamos a dar una camiseta Fusión DJ oficial a este Dabilong in the Mix Más cositas, más cositas llegando ya casi al final de esta edición de Fusión DJ Este sábado noche El señor Valeocon nos trajo también un comentario Del productor nacional Ese pedazo de productor y DJ David Pen vamos, vamos a escucharlo Hola, ¿qué tal? Soy David Penn de Urbana Recordings de Madrid que nada, mando un fuerte abrazo A todos los oyentes de Fusion DJ Sí señor, un fuerte saludo También para ti Y te, te deseamos desde aquí Todo lo mejor en tu carrera profesional Sí señor Y bueno, llegamos hasta el final Esta edición nos despedimos con un poquito más de prisa Y es que tengo ya la gente tirando de mi chaqueta Que se quieren ir ya de fiesta Así que por hoy lo vamos a dejar aquí Pero no sin antes poner algo que traía preparado muy especial para hoy Para ir entrando... ¿Cómo, cómo lo diríamos? Para ir entrando el ritmo, me dicen por aquí Para ir calentando motores, para ir arrancando la noche, claro que sí Como diría alguien que yo no me sé Prepárate porque lo que viene ahora es una auténtica pasada Un cordial saludo desde mi parte y desde todo el equipo de Fusión DJ Nos vemos en 20 minutitos en las playas de Cuevas del Campo, en la Beach House Festival Hasta aquí llegó todo, no da para más la vaca Y nos vemos la semana que viene. Aquí, como siempre, una cita obligada en Fusión DJ, todos los sábados de 11 a 12, la semana que viene, eso sí, esperamos que con la grata compañía de nuestro compañero Spirit DJ. Sin más, ¡un saludo! Y no os olvidéis, nos vemos en la Beach House Festival. espectacular que no puedes perderte En las playas de Cuevas del Campo Beach House Festival Sábado 30 de Julio Sábado 30 de Julio El espectáculo ha vuelto Escenario Beach House Festival Uno de los grandes artistas nacionales e internacionales del tecno Horacio Cruz Josh Lidford, Rubén Bonel Spirit DJ, Nano López Carlos Luis, Piluca MK Tron, Chiqui Angelle, Lizardo, Life Art Dana Guey, Aldiolin Red, Alex Drun Gogos, Espectáculo Puro y Duro, Bigs House Festival, Playas del Negratín, Cuevas del Campo, sábado 30 de julio, un espectáculo único que no puedes perderte, no lo olvides, sábado 30 de julio, sábado 30 de julio, la cita más esperada en las Playas del Negratín, Cuevas del Campo, Beach House Festival. Position DJ. Ladies and gentlemen, this is the DJ. That is the end of tonight's entertainment.